de La Pampa, Pablo Machione. Eh, Pablo, eh, Pablo y Valentina los saludan. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, bien ustedes. Bien, bien, bien. Ministro, ayer se reunió de forma virtual el Consejo Federal eh, de Educación. Eh, ministros y ministras de todo el país estuvieron analizando esta segunda ola de coronavirus. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puede contar de lo que se charló ahí y las decisiones que se han tomado? Sí, lo de ayer no fue reunión del Consejo ah. Federal, fue una reunión de ministros y ministras ah. eh, con el Ministro de Educación de la Nación y algunas autoridades del equipo. Charlamos más o menos lo que charlamos nosotros el lunes cuando estuve reunido con el Ministro de Educación de la Nación también, sobre cómo va evolucionando en las distintas provincias este, las clases presenciales, cada una con sus propias características, sus propios... Eh, programas de, de regreso a las clases presenciales en forma diferente eh, y analizando la necesidad justamente de eh, cumplir con los protocolos en este regreso a la presencialidad, de tratar de sostener la presencialidad más en un momento donde están aumentando a nivel nacional también eh, los casos de COVID positivo, entonces es reforzar ese trabajo de cumplimiento de los protocolos porque ha quedado demostrado que la escuela no es un ámbito donde eh, se generen los contagios, pero sí llegan contagios eh, que, que, han, que han tenido este, su origen en, en, en la vida social, digamos, por fuera de la institución, pero al ingresar a la escuela, por supuesto, uno tiene que aplicar los protocolos. Entonces, un poco el análisis fue ese, es importante sostener la presencialidad eh, en los establecimientos educativos hasta el momento que por alguna recomendación sanitaria se diga que hay que, que suspenderla, por supuesto, ¿no? No, no vamos a estar por encima de la autoridad sanitaria, pero sostenerla, y la forma de sostenerla es con el cumplimiento de los protocolos. Y se hizo un análisis desde ese punto de vista que fue la declaración que sacó el Ministerio a nivel nacional eh, con todas estas pautas. Claro. Eh, y Ministro, y en lo que tiene que ver con la provincia de La Pampa, ¿qué balance han hecho desde el Ministerio de Educación y también el bueno, de nosotros, Salud? Nosotros hasta el viernes pasado, que cerramos el primer informe, sí. llevábamos unas mil personas en el interior del sistema educativo en toda la provincia y todos los niveles, más de mil son estudiantes, y unos 11.000 y pico de docentes, este, y solo hubo 177 casos positivos al interior de la escuela que implicaron la aplicación del protocolo, este, lo que implica el 0,2%, por eso decimos que por el momento y en el análisis que vinimos haciendo hasta ahora, no se produce este, en la escuela una situación de contagio por el tema de COVID-19, pero sí estamos inmersos en el marco de una sociedad donde se están generando un aumento de los casos. Nosotros esto hacemos un seguimiento diariamente, por supuesto, siempre en conjunto con las autoridades de salud de cada una de las localidades, pero digamos que si vos me preguntás por la vuelta a las clases presenciales, bien, complejo, eh, difícil la organización de cada una de las instituciones educativas, este, sabemos que, que es dificultoso pero en las escuelas que he podido recorrer, este, yo y las que han, han estado gente del equipo, del Ministerio de Educación, sinceramente hay satisfacción de la presencialidad tanto en los estudiantes como en los docentes. Este, se está trabajando cumpliendo los protocolos, este, se tiene un trabajo este, muy importante en ese aspecto, así que te diría que por lo menos hasta el momento, eh, a pesar de la complejidad y de las dificultades, eh, tenemos un balance positivo. Eh, ¿Hubo que ajustar algún protocolo eh, en la puesta en práctica? Eh, Mira, los protocolos se ajustan permanentemente uh -huh. porque permanentemente van cambiando eh, la situación este, en el marco de una pandemia. Por okay. ejemplo, el año pasado nosotros poníamos un límite de 10 personas por aula. Este sí. año el eje fue el distanciamiento social. En la medida en que tuvieran un metro y medio de distancia entre uno y otro, si sí había más cantidad de personas que entraban en el aula eh, podían estar sí. siempre manteniendo la ventilación y demás. Sí. Este, hoy la Comiseta está trabajando en base a informes de mmm, la Organización Mundial de la Salud en conjunto con UNICEF y UNESCO, eh, con un informe también del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación y recomendaciones de la Mesa de Arquitectura Escolar para el regreso a la presencialidad que funciona en el marco del Ministerio de Educación de la Nación, una forma segura, por ejemplo, de poder prender las calefacciones centrales. Era algo que hasta el momento este, estaba en duda este, y ahora teniendo en cuenta este, una limpieza más eh, seguida de los filtros y manteniendo una ventilación en las aulas, es viable prenderla sin ningún riesgo. Entonces, digo, eso va a implicar una adaptación que se está trabajando y en, y en esta misma semana, supongo, este, principio de la próxima ya va a estar aprobado, pero ya hay un acuerdo generalizado en todas las partes que trabajamos en Comiseta, inclusive de, de quienes nos acompañan desde el Ministerio de Salud para avanzar en ese sentido. Entonces, esto es una, una situación de permanente cambio, y los protocolos, pueden adaptarse a los cambios que se van generando en el desarrollo de la pandemia. Bueno, muy buena noticia que puedan entonces prenderse las calefacciones. Pensaba en que durante el año pasado que hubo mayor virtualidad, mucho se habló de la conectividad. ¿Se ha avanzado en esa, en esa temática? Viendo que Mirá, es nosotros venimos, Sí, disculpa. Perdón, no está bien. Terminado. Este, estamos trabajando en conjunto con este, el Ministerio de Conectividad... En estos planes de eh, llevar eh, fibra óptica, que este primer año incluye unas 10 localidades, el segundo año creo que son otras 10 localidades, si no me equivoco, donde incluye, por ejemplo, cuando eh, llevan eh, fibra óptica a la localidad, conectan, por ejemplo, la escuela. Sí se están solucionando problemas, nuestros equipos están trabajando en forma permanente en aquellos que tuvieron alguna dificultad. Este, a nivel nacional se ha avanzado mucho en la plataforma eh, Juana Paula Manso, este, que nosotros en nuestra provincia la trabajamos en conjunto con el sistema Voz por Voz, que también está desarrollando la posibilidad eh, de tener aulas virtuales, son plataformas que por su dominio no consumirían datos, que esto ya estaba desde el año pasado, entonces por supuesto que se va avanzando en eso, en la elaboración de materiales, en, en un montón de, de elementos, Igual, yo siempre digo y decimos en el Ministerio de Educación que estas herramientas de tecnología llegaron para quedarse, pero eh, no reemplazan al aula. Por eso, un poco la definición es, mientras la situación epidemiológica lo permita, nosotros queremos sostener la presencialidad. Ahora, llegado el momento, por supuesto que se ha avanzado, ahora todavía no estamos en la situación ideal, pero estamos haciendo todos los esfuerzos para que, en caso de tener que suspender las clases presenciales, si fuera necesario por alguna recomendación sanitaria, uh -huh. eh, brindar todas la, las garantías para que todos los estudiantes y las estudiantes puedan sostener el vínculo pedagógico. Eh, ministro, eh, ¿cómo está el tema de la vacunación de la docencia? Mira, el último informe que tenemos creo que era de 3.115 docentes vacunados, uh -huh. este, en estos momentos empiezan... Este, a llegar nuevas vacunas, esas definiciones igualmente de las prioridades las establece el Ministerio de Salud, así que estamos en un porcentaje promedio de las provincias, hay algunas que vacunaron un poco más, pero este, en el promedio estamos más o menos este, en la misma situación, sabiendo que la vacuna lo que hace es disminuir el riesgo de muerte, aquellos que tienen eh, algún tipo de, de problemas de salud o, oh. o son factor de riesgo por edad o por qué sea, lo que no significa que no puedan contagiarse o no puedan contagiar al otro. Por eso lo importante en el marco de las clases presenciales sigue siendo el cumplimiento estricto de los protocolos, más allá eh, de la vacunación. Sí. Sí, eh, por ahí el gremio UTELPA estaba pidiendo que le den prioridad eh, a los A ver, eh, se consideró personal esencial, por sí. eso también se vacunó ya 3.115 docentes. Sí. Ahora, por supuesto, que en la medida en que se vaya normalizando la llegada de, de vacunación, esto irá mejorando, pero también están las personas de riesgo, que es entendible que son las primeras que tienen que ser vacunadas, ¿no es cierto? Claro. Este, porque son quienes tienen más riesgo de perder la vida. Sí, sí. Este, pero este, igualmente vuelvo a decir... Fueron consideradas por decisión política del gobernador como personal esencial los docentes, se han comenzado con esa vacunación, en la medida que se normalice la llegada de vacunas, que es algo que ni siquiera depende sí. de nivel nacional, es una situación mundial, este, se seguirá avanzando en ese sentido. Bueno, y aprovecho a preguntarle por eh, la Ley Integral de Educación Ambiental, que tiene ya media sanción, ¿cómo cree que se puede aplicar? ¿Qué le parece? No, eh, mira... El tema ambiental no solamente es una cuestión importante en el marco del desarrollo curricular este, de la educación, sino también te diría que es una herramienta central eh, que despierta el interés este, de los estudiantes y las estudiantes. Uh -huh. Y hay que trabajar mucho en base a aquello que despierta las ganas de, de investigar, de trabajar o, o que interesa en, en estas cuestiones eh, eh, digamos, curriculares que van generando los saberes necesarios para después poder cada uno eh, avanzar en el marco de la sociedad y en la construcción de su propio proyecto de vida. Así que, por supuesto, que eh, todo lo que tenga que ver con garantizar este tipo de saberes es bienvenido y tenemos los equipos dentro del Ministerio de Educación que vienen trabajando este, permanentemente en, eh, en los contenidos y en, en digamos, en la currícula para las distintas materias para adaptar a, a los requerimientos de la ley. Bueno, muchas gracias. Eh, bien, Ministro, eh, no sé si quedó algo que nos quieras decir o decirle a la sociedad sino, muchas gracias. No, solamente agradecer el compromiso de todos y todas en el acompañamiento que hacen a la escuela porque la escuela sola eh, no puede si no tiene el acompañamiento uh -huh. de la familia y demás. Entender a veces las ansiedades que que hay en la sociedad por, por la situación esta difícil que nos toca pasar, pero realmente hay que tener en cuenta que tenemos que cumplir protocolos, que estamos haciendo un enorme esfuerzo, los docentes, el personal no docente, este, los equipos directivos de las instituciones educativas para tratar de garantizar la presencialidad, así que... Este, los papás el año pasado acompañaron muchísimo desde su hogar acompañando a sus hijos y esperemos que nos acompañen también en las mejores condiciones para poder seguir garantizando la presencialidad eh, el mayor cantidad de tiempo posible Ministro, que tenga buen día Buen día, muchas gracias bien. El Ministro de Educación de La Pampa, Pablo Machione charlando unos minutos aquí en la mañana Kermesera Ya sabés cómo viene la mano barbijo, alcohol en gel, distanciamiento Aunque en Radio Kermes te invitamos a otras formas del acercamiento. De acercamiento. Hacemos radio para pensar, para sentir, también para escucharse y para abrazarse. Para abrazarse. Para abrazarse Estamos en el 106.1. Al, fondo a, Al fondo a la derecha, pero bien cerca, bien tuyo. cerca tuyo. Cuídate, querete. Kermés 2021.